i t s a big d r e a m Shall not grow. There is a t h e r the 「おい Y muy bien, pues ya estamos acá. Este es、pues、un lunes más, un lunes más de viaje sonidero. Y pues、eh, hoy ya se va el,、pues、el mes de enero. El último programa del mes、eh, se nos fue enero y bueno, pues、eh, este 2015 apenas va iniciando, así que bueno, pues pónganse las pilas. Ya va iniciando y ya se fue el primer mes, así nada más, de simple y sencillo. Así de rápida, así de rápida se va la vida. Simón. Y pues bienvenidos, compadritos, comadritas, a este viaje sonidero, el número 117 del día de hoy. Eh, pues eh, tenemos aquí ya en la casa、eh, al nuevo integrante de esta familia, bueno, nuevo bastante viejo ya,、eh, viejo conocido, porque ya seguramente lo han escuchado en algún otro momento, nuestro compadrito Mon. ¿Qué tal, compadrito? ¿Cómo estás? Muy bien esta noche, muy prendido acá ya, listos para empezar el programa número 117, que como dijiste, es el último de enero. Ya viene toda la celebración de la Candelaria, los que les tocó el muñequito. Preparen、Somos、los chamales. Oye, Bienvenidos. Y, y también, con,、eh, pues detrás de todas estas、eh, conmemoraciones judeocristianas,、eh, pues también detrás hay todo un acontecimiento estelar, ¿no? Y que en el caso del de, de Valle de México. Hay un lugar que, en donde va a ocurrir cierto fenómeno astronómico y que ahorita vamos a estar、eh, mencionando de esto en tu sección, ¿no? Pues a propósito de que viene ya cercano el,、eh, esa fecha del 2 de febrero, pues estaremos sí esbozando unas cuantas cosas con respecto a lo que dices. Pues hoy tenemos、eh, mucho viaje, mucho de braille, mucha, mucha información. Recomendaciones y bueno, pues de todo un poco aquí en este viaje sonidero, el número 717, el último de este 2015. Y bueno, pues、eh, acá vamos a comenzar este programa, como alguna vez ya lo hemos comenzado con este compadrito, y bueno, pues que se nos haga una costumbre, ¿no? Sí, pues siempre tenemos que estar saludando primero. A los rumbos del cosmos, que es de donde provienen las energías, que a todo dan vida, ¿no?、Y、entonces,、pues、ahorita vamos a hacer un saludo muy humilde, con el corazón para ellos. Va, pues vamos a iniciar entonces con una salutación, compadrito, ¿es así? Sí. Sí, Explícale a la banda que, así en corto, ¿qué es lo que hacemos con este ritual? Básicamente es saludar a los cuatro rumbos del cosmos. Según la Cosmovisión Anahuaca, hay cuatro rumbos y en cada uno se puso un tezcatlipoca. Ahorita vamos a estar explicando un poco. Estos tezcatlipoca s sostienen el mundo, el universo, desde cuatro lados diferentes. Pero bueno, ahorita vamos a comenzar con el saludo y ya después explicaremos regresando de un poco de música. Lo voy a decir en náhuatl y también en español para que vayamos viendo qué. C. a s h k a n t o t l a j p a o l i s in t l a h i s t l a m p a c h a n e k in Ejecanaucampa, in Tlazocamachililía, in Atecocoli, Tlapizali. Saludamos al rumbo del oriente, el lugar por donde sale el sol. Le damos muchas gracias por traer la luz. Y luego dijimos que le vamos a ofrendar un toque de caracol. O mete otro. Come, a s h c a n t o t l a c p a l o l i s i n z i h u a t l á n Pachaneke, i n a t e c o c o l i Tlapizali. Saludamos cordialmente al rumbo del Poniente, lugar por donde se oculta el sol. Le ofrendamos un toque de caracol. o m e t e o t l Yay, a s h k a n t o t l a k f l o l i s y m i t a n Pachaneke. Otitematilienetecocoli, Tlapizali. <risa> Saludamos al rumbo del norte, rumbo de los muertos, lugar de las tinieblas donde se esconde el conocimiento. Le ofrendamos un toque de caracol. Ashkantotlakpalolis, Inhuiztlan Pachaneke, Otitematilia, Inategocoli, Tlapizali, t Naui. Rau, rau, rau, rau, rau, rau. Saludamos al rumbo de Huitzilopochtli, lugar del sol, rumbo del sol, lugar del colibrí. Le ofrendamos. Con mucho cariño, una, un toque de caracol. <risa> Asimismo, vamos a saludar a, a nuestra madre tierra, al lugar de nuestro sostén, a t o n a n z i n Tlali, al petate de serpientes. Ashkantotlakpalolis, inhuaitlalnansin k u a t l i k u e Otitematilia, i n c o p a l i n a t e c o c o l i tlapizali. Bien, y para terminar, saludamos a Corazón del Cielo, Huelo Ishictli, Otitematilia, n a t e c o c o l i l a Pizzali, Totla Soca Machililía. Eso fue una, como le conocemos, salutación a los rumbos del cosmos abajo y arriba. Y esto es viaje, sonidero. No le cambien, o、oh, me t e o Chiefs to this radio rendezvous to brief you on the situation regarding Project A. Project A. Project A. Project A. Project A. I've called you 15 sectional chiefs to this radio rendezvous to brief you on the situation regarding Project A. Project A. ビオク・ホン・ピナー・ホン・チコ・キ・キ・エ・ラ・シャ・オ・トゥ・ケ・カ・オリ・マ・ビ・カ・ラ・ウ・バチ・ウ・レウ・シャ・オ・トゥ・ケ・レ・マニ・パル・オ・パカ・ロ・ノ・ヘル・ Viaje sonidero. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reguiambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Los antiguos Anahuacas, unos seres que vinieron del norte de, de América, se establecieron en estas tierras que hoy es México, y así fueron pasando hasta el sur. Primero los Olmecas, los Mayas. Después los mexicas, los toltecas. Entonces, a este lugar llamado Anahuac, pues le vamos a conocer actualmente como Mexico Tenochtitlan. Como antes, ¿no? Como los abuelos. Vamos a retomar unos términos que van a ser fundamentales para. Comprender ciertas cosas del Anáhuac rápidamente, como lo Nahuí, que es el número 4, y Teotl, que es fuerza, energía divina. Entonces, Anáhuac, somos la cultura Nahuatl, que viene de Nahuí, Nahuatl, Teotl, como fue la salutación a cuatro rumbos y también. Hacia abajo y hacia arriba, eso desde la percepción de quien mira, tenemos un lugar en la naturaleza. Para el antiguo Anahuaca, no existían cosas separadas, todo estaba unido, todo tenía relación entre sí: la agricultura, la vida del hombre, el cosmos, el cielo estaba íntimamente ligado con ellos. Era una sola cosa en la que el ser humano era un participante más. Y ahora, pues, hemos entrado en una etapa egocéntrica en la que creemos que somos lo máximo, ¿no? Para el antiguo Anahuac, nada más veníamos a transmutar, ¿no? A aprender. Veníamos a aprender sobre todo en este lugar tan hermoso que, aparte, es en la Anahuac. Para los que conocen el, lo que es ahora la cuenca de México, del Valle de México, hay muchos lugares muy bonitos, zonas arqueológicas cercanas, el Cerro de la Estrella, varios, varios lugares de verdad que. y alrededores que tienen mucha historia, mucha historia. Los Olmecas, por ejemplo, eran una cultura que estaban aquí desde hace. Siete mil años o seis mil que a h í luego científicos que tratan de disfrazar las cifras o que no investigan bien, pero es un conocimiento muy antiguo que fue heredado de Olmecas a Mayas, de Mayas a Toltecas, hasta derivar en los Aztecas. La matemática, el calendario, el t o n a l p o h u a l y todo estaba íntimamente ligado. Todo era. Parte del ser humano y el ser humano solo era parte de todo, de una gran estructura en el universo. Así se veía la nahuaca y así se veía la sociedad. Entonces intentamos retomar estas enseñanzas de una antigua tradición que es propia de este lugar y que es nuestra identidad, es lo que somos, o no, comadrita, es lo que. Somos. Así es, compadrito. Esto es lo que somos, ¿no? Y como dices, es、eh, importante retomarlo, rescatarlo. Como que hubo una época de oscurantismo, ¿no? Donde, pues como que la tradición se dejó de lado, estaba ahí oculta, ¿no? Estaba resguardada, yo pienso. Y ahora viene un nuevo momento en donde jóvenes, ¿no?、Eh, están empezando como a volver a ahí a. Ir, a Pues、desenterrar, desentrañar la, la historia ¿no? y empezarla a practicar. Sí, porque aunque tengamos el conocimiento, ese conocimiento se debe de practicar, como ya bien dijiste. Se debe de practicar porque ahí es verdaderamente donde está la enseñanza, ¿no? donde estás transformándote desde el interior y hacia el exterior, en un microcosmos y en el macrocosmos. Nada está separado. Todo está íntimamente ligado entre sí y todo depende de todo para subsistir. Por ejemplo, actualmente se sabe que tenemos tres tipos de energía, ¿no? Ellos manejaban más. Tenemos la energía vital, que se conocía en otras culturas también. Tenemos nuestro cuerpo físico, nuestra mente. Tenemos nuestro cuerpo emocional. Pero también tenemos otro tipo de percepciones que nos han querido ocultar, que han querido suprimir en nosotros para mantener un dominio. Un dominio que sigue hasta hoy día, pero que ya comienza a quitarse el velo en algunas personas. q u Está llegando una oleada de nuevas conciencias y nuevas acciones también. Y eso nos indica que, pues, la esperanza. Sigue, ¿no? Mantenemos la bandera en alto y seguimos rescatando estas tradiciones que son, pues, lo nuestro, es lo que tenemos que legar al mundo y es algo además muy bonito y muy, muy bien estructurado, muy bien pensado. Como que la gente, no sé, mucha gente, pienso, de pronto se imagina o cree o, o cree saber, ¿no? Y, y, y no sabe, o sea, que lo que es, es, lo que piensan es que nuestros pueblos originarios eran unos completos ignorantes, ¿no? Sí, es como mucho los lo catalogaban de、gente. salvajes. Los siguen no, catalogando e n o Bárbaros. O sea, cuando llegan aquellos. Pasa eso, pero hoy en día sigue, pasando. Sí, sigue y, pasando. Y es, creo, parte por el desconocimiento, justo de l o que s o m o s Pues tal vez ignorancia y como recelo, más bien es hasta. Pues porque al que ignora, tal vez ni siquiera es tan racista, por ejemplo, porque lo ignora. En este caso, más bien、eh, ataca y reprime Pues cualquier otra edad, ¿no? Cualquier.、Eh, Tipo de, de diferencia,、eh, pues de pensamiento, de prácticas, y pues así es, es este, así como, como se ve esto. Sí, así es, y pues、eh, también. Oye, y... Hace ocho días、eh, yo me quedé como intrigada pensando en esto y hablábamos como. o empezábamos a platicar algo que tenía que ver con los cuatro, ¿no? Sí, con el cuatro. Y hablamos al final del programa y quedó como pendiente para que dentro de ocho días, o sea, hoy lo retomáramos. Sí. Algo de los cuatro acuerdos. Sí, que son. Un, toda una filosofía de vida y de. Es una cosmovisión, una cosmología que es propia de aquí de México, que es una corriente filosófica, religiosa y a la vez social. Por ejemplo, la Toltecayotl, que es de donde p r o v i e n e muchos conocimientos toltecas, como los cuatro acuerdos, es una serie de prácticas de ciertas. Cosas que hay que hacer precisamente para poder acceder a, a otras cosas, a estados de conciencia, otras realidades dentro ¿no? de este mundo. Básicamente era el conocerse a sí mismo, el autoconocimiento, y desde ahí partían para ubicarse en el lugar en la naturaleza. Eran observadores de la naturaleza, eran amantes de la naturaleza. La tenían por sobre todo, ¿no? Y pues ahora se han. No se perdieron esos conocimientos, pero estuvieron guardados mucho tiempo y ahora ven la luz nuevamente, afortunadamente. Primero.、No? Primero, vamos a ver que hay tres principios básicos. De la Toltequidad, que eso quiere decir Toltecayotl, que es, por ejemplo, que Ometeotl es la energía creadora, que solo es una. Entonces, ese es el primer principio, que Ometeotl es la deidad creadora. Y, bueno, con respecto a los cuatro acuerdos, son. ¿Los mencionamos una vez? Pero rápido, o sea, como si hay cuatro cosas y después podemos ir platicando, ¿no?、Cos、sí, pues el primero de ellos es honrar las palabras. Honrar las palabras, Así, hablar. Honrar las palabras. Hon hablar Que lo la gente justo, lo, ¿no? lo entienda como, como cada uno. Yo creo que también un poco es esto, ¿no? O sea, de las palabras se dan y, y también uno tiene que ir asimilando las palabras y, y entendiéndolas como su corazón, cada quien. Le, le manifieste y le salga, ¿no? Y, algo,、sí. y ya después vamos a platicar acerca de cada u n a de estos principios ¿no? para vivir. Sí, para el buen vivir, r para, vi, para el buen vivir y la convivencia consigo, consigo mismo, mismo y con, con, el con el entorno. A ver, va. Primero, honrar las palabras. Honrar las palabras, va. Segundo, no hacer suposiciones. Tercero. Hay otro que es.、Um, tenemos el primero que es. Honrar las palabras. Honrar las palabras. No suposición, no su poner. ¿No、y que son principios básicos, ¿no? Para poder vivir felices en, en este mundo. El compadrito está intentando acordar de, de cuál sería el otro, pero、sí. podría haber muchos, son ¿no? ¿Podría sí, Eso s son básicamente el, los cuatro. Del. a s h dar siempre. Ma...、Ah. Siempre hacer lo máximo que uno pueda.、Uh -huh. Siempre hacer el mayor esfuerzo.、Okay. Siempre y cuando haga uno el mayor esfuerzo. No, no nos debemos a nosotros mismos. Hacer el mayor esfuerzo. ¿Te acuerdas del otro? Y. Me voy a tratar de acordar. Porque se me olvidó ese. Va, pues ahí están cuatro principios básicos con los que usted, ustedes pueden vivir en este planeta Tierra para estar en una sana y armonía, convivencia y equilibrio consigo mismo y con el entorno. Compadrito,、eh, cerramos la sección y vas a quedarte con otros, ¿no? Sí.、Eh, a y bueno, nada más quisiera comentar un, algo de lo del la, festejo de la Candelaria. ¿Qué te parece que... si eso ahorita en la en, en el siguiente bloque va?、Okay. Guárdanos esa información, porque se viene el festejo de los tamaldes y la candelaria y el muñequito y todo esto. Vamos a ver un poco de qué se trata. Están escuchando el viaje sonidero número ciento diecisiete a través de w w w r e g u e a m b u l a n t e o r g Como cada lunes, a partir de las veintiún horas, no le cambian.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 Quiero existir, las n a c i o n e Quiero seguir viviendo, las nalionas Quiero seguir respirando, las nalconambín Quiero beber agua pura, las nalconambín Quiero comer, las n a g u a n a Quiero crecer, las nalrema Quiero vivir, las nalbandas Quiero sembrar un árbol, las nalce las u e a m Quiero sembrar un árbol, las nalce las e a m Quiero sembrar un árbol, las n a s q e r n a s e a m Quiero sembrar せんいやせんせいやせんせんせんせんせんせん Ya regresamos acá al viaje sonidero y, este, pues, escuchando buena música, esto que se hace llamar El Cerro de las Flores, y que, pues, ya el último programa de enero 117, y, y con esta、eh, nueva sección que ha incluido el viaje sonidero, pues, ya. De ir reconociendo y conociendo ciertos signos, ciertos símbolos, y pues que son necesarios e interesantes conocerlos. Y pues, s q u e le damos con que? Pues,、eh, una lamentable noticia: el pasado fin de semana, el mismo día de ayer, en la mañana,、eh, pues se suscitó un accidente vial、eh, en periférico sur a la altura de c u e m a n c o Y lamentable porque pierde la vida uno, un, un, uno de tres ciclistas、eh, accidentados. Que、pues、en las redes sociales circulan fotos de un automóvil BMW blanco con placas del Estado de México, con un par de tipos、eh, pues、visiblemente en estado de ebriedad. Y, y con una foto de una, una bicicleta blanco con negro de carreras, pues destruida en la parte trasera. Y, y lamentablemente, este, este, esta bicicleta pertenecía a Rafael Guerrero, que、eh, pues hay, hay varios comunicados en el cual se incita a mañana a rodar ¿no? y hacer、eh, pues toda un, una petición a que se, sean más rígidas las.、Eh, Que se cumplan pues, las reglas de tránsito metropolitano y que pues,、eh, nueve de cada diez muertes podrían ser、eh, prevenibles si es que se aplicaran de una manera más rígida、eh, este reglamento de tránsito que ha sufrido modificaciones y que precisamente en uno de ellos,、eh, el, en, a finales del pasado año, Ponían una pirámide、eh, preferencial al peatón, ¿no? Por encima de todo, y, y, y después al ciclista, y después, ¿no? Al, al, al sistema de transporte colectivo. Y lo único que se construyen son este, autopistas. Pues sí. Y, y pues en este caso, Rafael Guerrero era un este, ciclista, un deportista él. Y que pues rodaba con un grupo ¿no? eh, semiprofesional, que son los Guepardos, que hacen、eh, rodadas de gran fondo, y que precisamente p u、pues, e、eh, se s daba cita a una rodada en la que, pues generalmente los domingos en la mañana,、eh, recorren el, el periférico una, una, una caravana que se hace llamar la Rodada del Gato. Y pues, lamentables los hechos. Y más lamentable aún, que después de todo esto, la información que corría era que en el Ministerio Público, pues estaban doblando ¿no? la información y haciendo creer que pues el ciclista、eh, o los ciclistas habían tenido la culpa y que se habían in, in, este, pues, intercedido en, en, el, en el trayecto del automóvil. Así que, pues grave la situación, porque además de todo esto, se supone que. Pues、eh, los tipos que atropellaron a estos ciclistas p u e son s hijos de algún político de, de diputado federal por ahí, local, y, y que, pues, l a m e n t a b l e los hechos, irrisibles, y ante esta ironía que da el doble discurso de la política, pues mañana se convoca una rodada, creo que、eh, en la noche, no sé si por ahí está la información, ¿sabes algo de la información? Sí. Mañana a las 7 de la noche en el Palacio de Bellas Artes es la cita. Y bueno, pues、eh, los visitecas y muchos otros grupos están invitando a que más grupos ciclistas que promueven la, el ciclismo en la Ciudad de México、eh, pues estén saliendo a esta rodada protesta. Eh, pues por este derecho, justo del que hablas, n o el derecho del peatón, el derecho del ciclista, y que como decías hace un momento, pues muchos ciclistas mueren, muchos peatones mueren por bueno,、pues、la falta de esta、eh, inversión, ¿no? también que se le tiene que hacer,、eh, pues si están promoviendo el ciclismo, si están promoviendo que caminemos, bueno, pues entonces denos la seguridad de que lo podemos hacer, ¿no? Y bueno, pues las experiencias en la ciudad, la verdad es que de los ciclistas en general, si pudiéramos.、Eh, ¿Tú tienes alguna experiencia、eh, mala en, en la Ciudad de México? ¿En alguna de sus calles, avenidas?、Eh, ¿Algún lugar por donde la gente pues, no tenga que pasar? Periférico, pues es un lugar peligrosísimo, ¿no? De entrada, yo creo que. Pues cualquier loco se te viales, puede pasar. ¿no? Son ¿no? fronteras viales que, p u e definitivamente. Pues、eh, están construidas para, para los automóviles, ¿no? en donde el menos considerado es el peatón. El caso concreto aquí:、eh, todos los puentes para cruzar vías rápidas, ¿no? periférico, Tlalpan, este, No sé, circuito interior, ¿no? y otros ejes transversales como el viaducto,、eh, los ejes sur, los ejes norte. Eh, los orientes y los ponientes también, toda esa cuadrícula pues, de, de, de ejes de comunicación, pues siguen privilegiando a un、eh, automóvil que, pues, las estadísticas son evidentes y, y, y, y es que, pues, a veces、eh, resulta muy、eh, irónico que. Que teniendo la lectura y teniendo ejemplos vivos de lo que sucede en, en lugares en donde se invierte en este tipo de, de, de infraestructura ciclista, pues se transforman cosas, ¿no? Y una de ellas es el tejido social. Eh, este recorrido y los recorridos que se hacen, ahora hay muchas、eh, rodadas y en muchas de ellas también ha habido pues, este tipo de percances: ¿no? los lunáticos ciclistas mismos,、eh, las motocicletas que se le dejaron ir a la rodada en, en el segundo piso、eh, el, el, la vez esta del Día Mundial Sin Auto. Eh, y muchas otras agresiones que han sufrido、eh, el reciente atropellamiento. No nos sé decidimos、si、la noticia aquí, también de, un, de, otro,、pues、de otro usuario de Covici, que ante la imprudencia de abrir la puerta, eh, pues eh, una persona, su automóvil,、eh, avienta a este usuario de Covici y en ese momento va pasando un tráiler y. Lo destroza, ¿no? Así que, pues, un joven usuario también de 25 años, no sé si por ahí también esa noticia fue justo esta semana, ¿no? No, no ha pasado ni una semana en e l que han sucedido este par de accidentes、eh, en relación pues, a, a, a los ciclistas y que, que lamentable que ante una situación en donde se podría masificar el uso de la bicicleta. Pues sucedan estos y desincentive a mucha gente、pues、que se atreve ¿no? a usarla y, y que ante estas circunstancias、pues、a veces la, la piensa. Pues sí, y yo le quería preguntar aquí o a ti también, ya que estamos en esta la bici, si hay algún lugar por donde los ciclistas de plano así sea muy peligroso y que digamos cuidado anda en ese espacio, en ese lugar. Las vías rápidas, los puentes, ¿no? y Los que viven de este lado de la zona del monstruo, pues aquí tenemos la experiencia de、monstruo. que, por ejemplo, en circuito interior, pues por los laterales y eso a veces por la banqueta, ¿no? Periférico, por la banqueta también. Aunque se puede circular por todos lados con mucho cuidado, pero nunca falta. En este caso iban tres, ¿no? Y, y rápido, o sea, buen paso, yo me imagino. Y, y mira lo que sucedió. Tres de un grupo, seguramente mucho numeroso, más numeroso. Claro, t ú algún lugar que haya que tener mucho cuidado para transitar?、Eh, la Zaragoza, toda esa parte hacia Neza, es peligrosa también, la Zaragoza. Y... Un atropellado, ¿verdad? Allá、sí. también en e s a hubo esta semana. a e el que hablabas? No.、Mm, también, ¿no? También, también por hubo、allá. un atropellado en Neza. No, del que hablaba era uno de Covicia allá en Polanco. También. Cuando, cada vez damos más. Me, me acuerdo hace dos años, el viaje sonidero, no dábamos tantas noticias de banda muerta en bicicleta. A lo mejor no estaban a la expectativa de ver, ¿no?, qué pasaba y subían la foto, pero ahora cada vez se ve más. Pues qué bueno que una comunidad asuma, ¿no?, Esta, estas muertes también como una agresión y pues hacia una comunidad que, reitero, pues.、Eh, de cierta manera es. Es una comunidad consciente y por necesidad ¿no? se hace esto, tanto por conciencia ambiental como por necesidad económica, agarrar la b a i c a y trasladarse, y a veces por las dos. ¿no? Entonces, seguramente, este,、pues、mañana habrá que darse la vuelta y, e incitar a toda la banda que tenga su b a i c a y que、pues、la, la lubrique y la ponga chida para que no la padezca. y Mañana nos topamos por ahí en la rodada. Así que,、pues、ahí está, lamentable noticia. Y pues vamos con algo de música, ¿no? Para, para pues, recordar,、eh, rodando alegremente a, cualquier, a cualquiera de estos ciclistas que pues, ya no nos acompañan acá y que e lamentable que pues, sean accidentes que puedan prevenirse y que pues, también la gente, la banda, tendría que estar más consciente que si se va a enfiestar, pues mejor no use el auto porque es imprudente y no solo pone en peligro su vida, sino muchas otras que se. interponen en su camino. Quiero existir, las n a t i o n a s Quiero seguir viviendo, las m a l i o n a s Quiero seguir respirando, las malcoc también. Quiero beber agua pura, las malvones t a a y Virgen Santa! a es esta música, Dios ¿Es mío? ¡Malditos muchachos del demonio! Seguramente son esos de viajes sonideros. b s o m n o n that l y t h a o n n that s o that a l s n n y that n n y that a t h a l y a n n y that s o n n t s o n t sonny a l l y that a o n n y t h l s o n n a o n y t h a m a s t h a n n s that a s t o n o n n o n t h a sonny t n n y o n n y t n n y t h a s o n t h n n a s o l l s a t a n t o l l t h o n n a t a l o n n y t o n n y n n Original glory a rather culture says, now we'll get this g a m for a n t h to make a rocket, I i l l tell y o r i g i n a l pattern, original style, same dimension. Methods for killing a man. For you to find yourself without a weapon. The edge of your h a n d Ya regresamos acá al viaje sonidero y, pues qué bueno que nos acompañan. Y pues en este último viaje del de mes de enero, y precisamente、eh, algo curioso que está sucediendo en el planeta Tierra, y no solo en él, sino en el sistema solar, y tal vez no solo en el sistema solar, sino en la Vía Láctea, y si, no solo en la Vía Láctea, en, otro, en, otro, en otra dimensión, claro. Eh, está pasando un cometa, ¿no? Y que está, es visible en nuestra atmósfera. Y este, según por acá me comentan, que se puede sintonizar. Es decir, que usted puede monitorizarlo en cualquier momento vía internet. Y aparentemente es una luz、eh, esmeralda turquesa que puede verse、eh, por las noches en lugares donde la luminosidad Pues no, no impida su visibilidad, ¿no? Y pues este cometa, ¿sabes cómo se llama? Que es uno de los que ha descubierto este señor australiano, Lovejoy. Lovejoy. Que es el apellido de quien lo descubrió. Lovejoy 2014. Órale. Que se está viendo cerca de la constelación de. Ya pasó Tauro. Ya va para Géminis y ahí ya después se va a perder porque la luna no lo va a permitir ver. Y después, pues se va cerca del sol y ya luego no lo vemos y luego se aleja. Oye, y、es、según. La última oportunidad del que ahora está como por el primero de. como por el 4 de febrero. Oye, y según tú comentas que este cometa no va a ser visible hasta dentro de 8.000 años. Calculan que puede ser hasta su órbita de 10.000, 11.000. Años. Eso se calcula en relación a l elipse, ¿no? El, Ahora, sí, tiene una órbita una elíptica, elongada. ¿no? La... Elíptica. Ok. Pues muy bien, pues ojalá que todos los que nos puedan escuchar en cualquier la... e n qué latitudes? En, ¿En todo el mundo. ¿Todo el mundo es visible? Si aquí en la Ciudad de México no tuviéramos tanta contaminación lumínica, podríamos verlo a simple vista. O con unos pequeños binoculares para ver la cola. Ya de, a, gran, a mayor detalle. Pero, pues, ahorita ya este cometa es la última oportunidad de verlo. Está considerado como e los más brillantes. ¿Cuándo va a ser el último día? Más o menos como por el 4 de febrero, que, o por el 3, que llega la luna llena y ya no permite verlo. ¿Tiene relación, tiene relación esto del cometa con el acontecimiento que hace un momento estábamos platicando este, en Quetzalcoatl? Ah, de q u e t z a l c ó a t l De lo de Quetzalcoatl. Punta Tlaloc, ¿no? Punta Tlaloc. Ah, lo de Punta Tlaloc es un evento astronómico que tiene que ver con el calendario. Que tiene que ver con, precisamente con la fiesta de la Candelaria. Y el 12 de diciembre se cambió la fiesta por la de Guadalupe. 52 días después llegamos al 2 de febrero. Que es q que u el es e inicio del calendario m e x i c a según los informantes de Sagún. Sí. Y ocurre un evento astronómico en Punta Tlaloc, que es un observatorio astronómico en donde el Sol se estaciona en un pico de una montaña. Ahí se estaciona por tres días y después sigue avanzando. Ahorita ya se está regresando otra vez hacia el norte. e e s t o s pasa el s o El 2, el 3 y el 4 de febrero. o s í no. Si nosotros lo miráramos, se va moviendo. Pero ahí se queda estacionado. Montaña Fantasma le llaman. Y que es el centro ceremonial、eh, construido a más altura sobre el nivel del mar, ¿no? Sí,、Lo、está, está sí. bastante alto. Está en el volcán, ¿no? ¿Volcán está en el、Tope? volcán. Pero creo que es el estado, es e s t a d o de México, o ¿no? Punta a t l á n t c a Es por Tescoco, un poco más para allá. Sí, ahí por a m e c a a m e c a y todos esos lados sí, mágicos. Está muy alto. Ojalá que tengamos la oportunidad también de estar ahí asistiendo. Pues qué bien saber esto de、eh, que los festejos que a veces se dan calendáricamente, como este del 2 de febrero, pues tiene ese trasfondo ¿no? eh, cósmico que. Pues fue observado por los antiguos y que, pues, aún、eh, es un fenómeno que existe y que puede ser apreciado en, en, en ese centro ceremonial. Y que, pues, dicho sea de paso, eh, eh, hace no mucho, ¿no? Eh, fue, eh, digamos, reconocido por Elina y que instaló una placa. Y no, no. Es una zona arqueológica. Es una zona arqueológica,、sí. una zona arqueológica que está dedicada. Pues le llaman Punta Tlaloc porque está ahí, según cuentan, que cuando va a llover se junta ahí toda la nube. Se comienza a juntar ahí primero y pareciera como si estuviera arriba, así, en la montaña. Y después ya baja y descarga todo. Y también a Chalchiutlicue, porque realmente, e、eh, l quien haya ido al Museo de Antropología verá que está uno que le llaman Tlaloc, una piedra que encontraron en Coatlinchan. Pero su contraparte estaba allá, estaba allá en Punta Tlaloc. Y que también tiene que ver con la agricultura, porque marcaba los tiempos para bendecir las semillas. El 2 de febrero se bendicen las semillas para la próxima, para la próxima siembra y futura cosecha. i i el c a a y inicia el n e v o ciclo. Así es, tiene que ver con el fuego nuevo. El fuego nuevo se prendía cada año y el grande cada 52. Entonces, lo de la candelaria tiene que ver con que se prende un fuego nuevo, que es la candela. Órale,、bueno, pues prenda c a a q u í e n su fueguito donde esté,、eh, una velita o un fuego interior. Y si tiene la oportunidad de hacer un fuego en los l o m a r d e s pues también,、eh, y、Cuando、además, p r e n d a n t r e Prendanse. Préndanse. Eso es、muchachos. todo. Pues así el viaje sonidero, así de diverso, así de debrayado está. Y bueno, pues vamos con algo de musiquita.、Eh, un saludo a toda la pandilla que nos está escuchando desde Topilejo y hasta la Sierra de Guadalupe y desde Cuajimalpa hasta Ciudad n e z a h u a l c ó y o t l Bueno, pues、eh, a través、Los、de www.reguiambulante.org. No le cambian. Ya regresamos acá al viaje sonidero. ¿Y pues, s、eh, qué escuchamos? Escuchamos algo de Chinese Man、eh, que se hace llamar Racing Weighted Sound, corriendo con el sol. Un remix que le hace a Irration Stepas. Chinese Man, un, un proyecto bastante interesante de música. Y que pues, por ahí pudimos obtener este, este track. Y de música es de lo que vamos a hablar en este siguiente bloque. Y、eh, pues con la noticia de que nos, la semana pasada, ¿no?、Eh, abrimos el, la red social y entonces、eh, nos dimos cuenta este, que r e g g a m u l a n t e estaba nominado. No r e g g a m u l a n t e sino Yui m a c a r i Encompilado. Un trabajo motivado, recopilatorio. Motivado por el Rega m b u l a n t e Motivado por el Rega y qué hace el, el, el colectivo r e g Ambulante? Y lo lanza, lanza un llamado hacia. Pues que quien quiera contribuir con su música, con sus creaciones, pudiera colaborar con este tercer compilado de libre descarga. Ya tercer、eh, compilado. Y el ritual de los primeros frutos. Y entonces nos dimos a la tarea de empezar a platicar con algunos amigos,、eh, con algunos que no son amigos, pero que están en el movimiento y que, bueno, pues también nos acercamos y pues les dijimos quién quiere entrar en este compilado. Y bueno, pues ahí está la gente que quiso participar en este compilado: gente como Zion Train,、eh, gente como you know? Pilgrim. We Did n、no, o、eh, Anti-Bypass,、eh, Mexican Stepper,、eh, El Oso, La b e a t b a n d、eh, Duvalta Fidelidad d u b f i d e l i Dubriders. a d d y du Riders, du que, que Ha estado en estos tres compilados aprovechando la plataforma. ¿no? Y qué interesante, ¿no? Porque proyectos nacionales、eh, combinados con、eh, otro, otra carga de. Pues, de unos, de unos verdaderos maestros del dub, como lo es,、eh, Neil Perch, como z i o n Train, y como lo es Romain, de Within Dub, o como el favor que, que hizo Manu, de adelantarnos, ¿no? O sea, el, el, el track que incluye en Joy m a c a r i de Anti Bypass, con Joe Pilgrim, que se llama Humanity Arise, es un d u p l a t un remix especial. Para el Yuimakari, que es lanzado de manera gratuita antes, dos meses antes de que salga el disco. Así, así de, de fenomenal está、eh, Yuimakari, Yui、eh, Matra Meru, un remix que, que hace Neil Perch acerca de un track incluido en State of Mind, el último disco de estudio de Scion Train del 2011. Y hace un remix especial, ¿no? Con un sampler, también, pues, e、eh, l track de, de Mexican Stepper, ¿no? Con una carga de, de sentido social, con un sampleo, eh, de Elena, Elena Poniatowska,、eh, y pues tuvo alta fidelidad, ¿no? Con un sonido potente de bajo, y pues con esta descarga fresca musical, que es Beat Band directamente desde Oaxaca, Y pues Yuy Makari, el ritual de los primeros frutos, es el, el, el, de libre descarga desde la página de Regambulante. Y bueno, pues la nota o lo que queremos compartir con ustedes es que.、Eh, Yui Macari está nominado en una convocatoria a los Dub Awards México 2014. Escúcheme acá, pues sí, así están los premios, ¿no? Hay como premios a la mejor sesión, hay premios、eh, al mejor productor, hay premios al mejor compilado, al mejor disco, al mejor DJ. Y bueno, pues está este Yui Macari con,、eh, justo. Eh, nominado en la、eh, sección de compilado.、Jol、¿Compilado? Y que, ¿De es? Estamos compitiendo. La verdad es que, primero que nada,、eh, ganemos o no ganemos, y eso es lo menos importante: es que estamos pues, colaborando. La única intención es colaborar con el proceso cultural y dejar pues, una evidencia de todo este proceso en algo tangible, como lo es un compilado, como lo es un producto musical. Y compartiéndolo a través de licencias libres, ¿no? de, a través de una comunidad creativa, y, y que pues, también muchas gracias a los músicos que acceden a trabajar bajo estas formas que propone el colectivo. Y, y primero que nada,、eh, los compilados junto con los que estamos pues, también son de libre descarga, pero todos ellos este, pues, son con una producción pues, de Francia. Y, y compitiendo también contra otro nacional que es、eh, The Lost、eh, Book of the Dub, el capítulo número 3 de Dubai Ration de Guadalajara, que la verdad. Se lo lleva.、Ah. Es mi preferido, la verdad. Una producción bastante interesante, unos músicos、eh, de primer nivel, y que qué chido que, que se pueda dar esta competencia entre、eh, la experiencia de compartir cultura y compartir música. Y, a, y de difundir ¿no? un, un mensaje de cultura, un mensaje de paz y un mensaje de resistencia creativa, de cultural, que se ve en distintas latitudes y que, pues, de un movimiento ¿no? como el DOP, que puede、eh, estarse produciendo tanto acá en, en latitudes americanas como en las europeas, y pues compitiendo junto con. Tú, tú los tienes ahí, ¿no? Vatican e DOP. Vatican Dub, volumen 2, en donde hay música de v o l u m e n 3? ¿Volumen 3? Es el volumen 3. De ODG. ODG, ¿no? eh, de. Su casa. Este. Echo Chamber. Echo volumen Chamber. Volumen 5 y 6. Volumen 5 y 6 de Dan Dada Records. También, pues, otra, otra gran, otro gran net label de lo que es el dub allá en Europa.、Eh, Mary Bass, volumen 3. Del sello de Mary Bass, también potente y fresco sonido、eh, electrodub allá en Francia. Y pues el Jun m a c a r i ¿no? Que propone una multiculturalidad desde la gráfica, el concepto y pues el contenido sonoro. Y pueden escuchar música, ¿no? De todo tipo.、Eh, claro. Pueden escuchar algo de la、Esca. Beat Band, ¿no? De Oaxaca. O pueden escuchar algo、eh, de n e i l Perch, de Zion Train. Eh, ¿no? Y con ese sonido también muy particular. ¿no? Y pues pueden descargarlo a través de la página www.reigambulante.org. Y además hay otras nominaciones, ¿no? además del disco.、Sí. Que bueno, esa fue como la nota. Pero... Mañana escuchen Dub Night, ya saben, 9 de la noche.、Es? Sí, creo que mañana. Este, ahí e s t a ya viene... no pueden votar. No, sí se puede votar, creo ¿Todavía? que hasta el, hasta, el otro, hasta el otro programa, el 2. d o s o tres de febrero, no sé. Ah, bueno. Por ahí.、Voten. Véale. Y además hay pro,、eh, como al mejor evento de Sound System,、eh, el mejor álbum, mejor artista. Apóyenos. Ah, ah sí. a h í a p ó y e n Pues, ¿qué tal? Vamos con algo de música. ¿Qué、pues、tal si alguien. Es chido, de algo de Yu Makari. Deja.、Claro. Sí. A ver, algo del Yu Makari. Alguna. Díganos cuál es su favorita del Yu Makari. A ver si alguien. Eh, que nos está escuchando, que nos diga, no, pues esta, pónganse esta porque esta me gusta. Este, a ver si sale una petición.、Eh, a mí me gusta, pues la aportación de Within Dub me gusta mucho.、Eh, la de, no, la aportación de Anti-Bypass me gusta mucho. Este. Y me gusta d u e Riders. <risa> pues sí, a ver. ¿A ti cuál te gusta compita? ¿Compadrito? La de Panda. No, la, también la de d u e Riders.、Ajá. Y sí, w i t h i n g Dub se rifa. Sí, es la de w i t h i n g Dub que, que viene en el Jim Acari. Viene en otro. en un disco, ¿no? De, que está a la venta de WithinDub. Entonces, bueno, pues aquí la pueden descargar libremente. Ahí como dato. s a l u d o para la banda del barrio c o n c i e n c i a que está armando ahí una recopilación de fotos. Así que, bueno, pues ahí próximamente a ver qué hay con estos compadritos, qué hacer. Este, pues de entrada, algo que tenga que ver con fotos. Así que, bueno, pues tengan el pendiente a ver qué, qué se traen entre manos. Y. Bueno, pues estamos buscando una rola para, para ver cuál es, cuál es la mejor que, vamos, que podemos compartirles. Del j i m a c a r i ya lo dije, descárguenlo a través de www.regaambulante.org. Que además, si se dan u n a vuelta en la página, está buenísima. Cada vez tiene、eh, mucho más trabajo,、eh, mayor organización. Pueden ustedes entrar, hay varias secciones, pueden navegar. Libremente por cada una de ellas y pueden encontrar videos, documentos, reseñas, noticias,、eh, pueden encontrar de todo en esta página. Y la verdad es que está muy、eh, agradable para estar navegando, tiene mucha cuestión de fotos, entonces, como que es、eh, por ahí te atrae mucho. ¿no? Y bueno, además,、eh, como esta, digo, esta organización es así como. Buena para que puedan navegar, es muy fácil y muy digerible. Así que pásele, pásele a la página. Y bueno, pues ya aprovechando también de saludar a toda la bandita que nos escucha, un saludo para la banda del Chanti Olín. Que la verdad en estos momentos no sé cuál es su situación, pero bueno, pues un saludo a estos compadritos, comadritas、eh, que seguramente estarán resistiendo en aquella parte del Cerro del Chapulín. Pues ya la encontramos. ¿Cuál? Within Dub del Yumacari. Algo para mover los pies.、Eh, Believe in yourself. Within Dub Fit e Lidler. Y pues lo están escuchando a través del de viaje sonidero. Y pues ya se la saben. Descarguen el Yumacari totalmente gratis. Y pues por ahí ya descárguense el c i n ciclos o c de lluvia girando. Y el sonido s del FMRR6. No le, no le cambien, están escuchando el viaje sonidero. b o t never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 La vista, la vista, la vista. No, no, no, no. Sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, Ya regresamos acá al viaje sonidero y pues hablando de estrenos. Esto que acabamos de escuchar、eh, se hace llamar Broken Dub y viene incluido en,、eh, en este Pues último. Hablando del Macari y u y m a c a r i de su contenido, pues,、eh, uno de los que participan ahí Y q u es e Anti Bypass y que en las vocales、eh, de lo que participa en y u y m a c a r i es con Joe Pilgrim y que en este track escuchamos a Anti Bypass con Shanty D. En、eh, el lado número B de este pues, álbum 12 pulgadas, que en la portada se puede ver una D formada por muchos aparatos eh, eh, con el que se construye el dub de Dub Addict Sound、Hace、System. Del... So, y además, supongo、Amiga. que todas esas cosas son las que construye Manu. Eh, el sujeto detrás del proyecto Anti-Bypass, que además de todo es un constructor、eh, del hecho y derecho eh, de eh, procesadores de efectos análogos y construye Sound Systems, así como tiene conocimientos en la, en la reparación de bicicletas.、Eh, así mismo él nos lo comenta y, pues muy, muy esperado, este p r e c t o Nuevo vinil de d u b Addict Sound System con el que cierran un ciclo. Y es que Joe Pilgrim nos comentaba en su visita que en 2005 inicia esta aventura en la cual、eh, iban a sacar un disco por cada una de las letras、eh, que comparten el Sound System. Y apenas van a la mitad porque con este disco reúnen la D. Después de 10 años de trabajo del Sound, 5 viniles、eh, que, pues、con el que ahora cierran este,、eh, pues、este largo proceso. Esto lo pueden encontrar físicamente en Control Tower Records, un、eh, o u t d o r National Reggae Music. Es una tienda de vinilos、eh, en línea que tiene sede allá en Francia. Cuesta 10 euros y pues que nosotros. Tenemos estas versiones digitales, un pre-release que nos pudo hacer llegar Manu desde por allá, de octubre del de año pasado. Así que, pues lo pueden escuchar, pueden descargar. Y pues、eh, algo que、eh, suena acá en el viaje sonidero, algo muy fresco y que se acaba de estrenar por allá en Francia. Ahí está una recomendación, ¿no? Para que lo compren. Una recomendación. Cómprenlo. La verdad es que, bueno, pues si tiene e n t o r n a pues ahí suena, suena distinto, suena, suena distinto. mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues es como la、suena、esencia, distinto, ¿no? Un poco、sí. la esencia. Tiene esencia. Tiene esencia. Análoga. Y bueno, pues、eh, ahí está una recomendación. Y otra recomendación que. Quiero comentarles es que hay una nueva cosa que están haciendo、eh, para que, bueno, pues por la salud de la gente, dicen, y por、eh, pues que haya cada vez menos gente obesa en las calles de la Ciudad de México y en todo México. Y están intercambiando 10 sentadillas por un boleto del metro o un pasaje de, este,、eh, de Metrobús. Metrobús. Ajá, entonces hay una máquina. <risa> este no sé en, si en todas las estaciones, al parecer, ahí en c h a p u l t e p e c e s verídica esa, esa noticia? Sí, es verídica. El GDF y compañías privadas inician el programa desde febrero, en el que también se podrá viajar gratis y, en Metrobús y buscan fomentar el ejercicio. ¡Órale! Entonces la banda se sube a una máquina. Eh, son 30 aparatos de salud instalados en estaciones del metro y del metrobús, 15 para cada una. Y、eh, hay un instructivo que se les da que dice aquí que es en inglés. h a <risa> y q u e ir a ver. Y、eh, bueno, pues te dicen en inglés, si, si sabes hablar inglés, sabrás lo que dice. Y cómo utilizarlo. Entonces, tú te haces las sentadillas ahí y te dan tu pase libre. Así que, bueno, pues. Porque dicen que lo recomendable aquí es dar 5000 pasos al día. Hay que contarlos. ¿Cuánto equivale cada paso? Medio metro. Cada paso, med como medio metro. Yo pienso medio metro. c o medio o a m metro、sí. sí. e n cinco cincuen, cinco mil pasos entre q u é sería de la mitad dos kilómetros y medio no sé hagan las cuentas No, pues ahí está. Cinco, cinco, mil, cinco, cinco mil, mil pasos. Cinco mil pasos. Pues hay que contar. Mañana voy、en、a contar. Cada kilo, en cada paso damos medio, kilo, medio metro. Medio metro, en, aproximadamente. Un, en Yo creo que pasos, menos, tal vez. dos pasos. Yo creo que menos. Sí, el promedio y así, teniendo、pues、en cuenta. Metro, Tres pasos, por metro. Ahí, dos ahí pasos、sí. por metro. Tres pasos por Tres metro. h a g a n la cuenta. Y súmele a ver si usted está en ese rango, ¿no? Y si no, hay que caminar más. No hay otra que hacer ejercicio. Nada que vaya a. Bueno, y que... la noticia es que te cambian 10 sentadillas por. Un boleto del metro o un boleto de metro. b s Pues ahí está, para la manera de viajar、eh, sanamente y contribuir con, con tu salud y con pues, estos transportes eléctricos y de、eh, biodiesel, ¿no? Seguramente que es、eh, lo que consumen los. Metrobuses, Así que,、eh, nota curiosa, ¿esa es una nota curiosa o qué, qué será? Nota curiosa. Y si quieren hacer ejercicio, también la recomendación, este, bueno, la recomendación puede ser esa, ¿no? Que si ustedes no quieren pagar o no tienen cinco pesos para pagarlos, pues que vayan y hagan este ejercicio y ya entran gratis, ¿no? Es una recomendación también. Una recomendación. Hacer ejercicio es otra recomendación. Comer saludable es otra recomendación. Y justo de comer saludable,、eh, vamos a presentarles o vamos a hablarles de un proyecto,、eh, la Milpa Urbana, que es un proyecto que. ¿Qué es la Milpa Urbana? La Milpa Urbana. Pues la Milpa Urbana, precisamente,、pues、es un lugar. De producción de alimentos, en donde primeramente. Es un lugar verde. Un lugar verde en la Ciudad de México y que pues, pretende u e s p producir alimentos orgánicos, hidropónicos,、eh, de alta calidad, ya que p u e son s tratados con, con agua potable, bajo、eh, condiciones, pues digamos,、eh, controladas dentro de un invernadero y que pues son productos que semana a semana. Eh, en este caso, habrá lechugas que se podrán comercializar en, en, en la localidad y para toda la gente que, que guste de comer una lechuga sana, con 10 semanas de crecimiento,、eh, increíblemente en una azotea de la Ciudad de México,、eh, pues ahí está. Esa es, es la Milp Urbana. Un lugar、eh, verde dentro de la Ciudad de México y que en este primer m o m e n Eh, etapa es eh, productor eh, hidropónico y orgánico de alimentos. Así es, y bueno, pues、eh, métanse ahí a la página de Facebook Milpa y Urbana. Y chequen a h unos saltillos. Milpa Urbana,、eh, próximamente. Próximamente ella estará en las calles y en sus platos. Y en sus platos <risa> también, en sus estómagos. Ya se está acabando este viaje sonidero y. Pues. s、eh, í、sí, yo creo que nos vamos con música. Este, por ahí había algo que recientemente pudimos adquirir en... <coughs> pues, electrónicamente, pero al parecer no, no vamos a poder entrar ahí. A ver. Algo más, algo más que. Que viene? Ah, pues el, el, lo del Herdist Festival, todo un acontecimiento que sucederá en. el. el 14 de febrero en Guanatos.、Eh, pues. un, un super festivalote, ¿no? ¿Cómo ves? Allá en Guanatos, que incluye. Eh, pues eh, la visita de, la... de. ¿Cómo? De Israel Vibration, primeramente. De, hace no sé cuántos años tuvimos la oportunidad de ver a、uh, Israel Vibration acá, la Ciudad de México, y que pues ahora se presenta en la concha acústica del Parque Agua Azul. Allá en, en Guanatos, lo repetimos una vez más. Y pues, este Her、eh, Herbeat Festival, pues,、eh, ya se pueden comprar los accesos. Y en el cual, pues, como line-up、eh, principal, está Israel Vibration. Y que no solo es que vengan los vocalistas, sino que, pues, viene como b a c k i n g Band,、eh, Roots Radix. Estará también Groundation, una banda de Estados Unidos. h o r a Sandy estará regresando acá a Tierras Mexicanas después de su participación el año pasado en el Papa Lion Festival y estará junto con Easy Stars All Stars después de 10 años de ese memorable concierto, ¿recuerdas? Allá en el Salón México de Easy Stars All Stars presentándonos ese grandioso disco llamado Dubeside of the Moon. Una versión es dub、eh, de ese famoso disco de Pink Floyd que se presentó por allá en esa sede del Salón México y que había una decoración bastante bonita con una luna en el escenario. ¿Recuerdas? Había bastante gente allá en la. Este, muy cerca del Teatro Blanquita y muy cerca de, de la Alameda Central y pues que estará.、Eh, Easy Stars All Stars una vez más acá en la Ciudad de México. junto con, eh, bandas, eh, locales como, locales tan locales como、bon、Monte Bronk, Monte Bronk de Guadalajara, Anti Doping y Rastrillos por ahí, es, Anti Doping a Rastrillos ya en sus giras de 20 años, ¿no? Tienen 20 años en los escenarios, y esto acompañado de una Live Dop Session, Por parte de Mad p r o f e s o r y hospedado por d o p a i r a t i o n Así que un tremendo festival allá en、eh, Guadalajara. Esto por acá se ve que está patrocinado por Cultura UDG. Y las、eh, preventas ya están acá al,、eh, por sistemas de prepago.、Eh, no compren ahí, compren directamente. Se pueden comprar ahí en Guadalajara y pues、eh, en todas las caravanas que por ahí están saliendo. Eh, al parecer, los organizadores de los concier del concierto van a respetar el precio de preventa para las caravanas que lleguen de otros estados. Así que, tremendo festival que se va a armar allá en el Hair Beat Festival. Y pues, a ver, ¿no?、Eh, reportándonos desde allá en el Hair Beat Festival, ¿no? ¿Cómo ves? Al parecer, de todos lados le van a caer, ¿no? Sí. Va a estar, bueno. No, Va a estar bueno, no se lo pierda. Heartbeat Festival. Heartbeat Festival. Sábado 14 de febrero 2015, Guanatos. Ahí nos vemos. Guanatos. Ahí nos vemos. Pues ya se fue este viaje sonidero. Y no sé si cerrar con algo de, de lo que vamos a escuchar ese día o qué. Sí, y solamente, bueno, pues comentarles que el día de hoy hubo、eh, distintas movilizaciones en la ciudad Mostro, n、sí. u de cuatro puntos cardinales.、Eh, bueno, pues que su voz se escuche, que su grito se escuche,、eh, justicia para estos compadritos que,、eh, bueno, pues vienen de Guerrero, de Oaxaca, de todo México.、Eh, pues sí, c o m e n t a r l s Yo creo que vamos a cerrar con algo de este viaje sonidero. Ya la emisión número 117.、Eh, hoy, cuando ya es el último, vie, el último día de, de la enero, transmisión, última transmisión. Último día de, de la transmisión de enero, claro, de este viaje sonidero. El próximo lunes estaremos ya iniciando el viaje sonidero, el número 118. De febrero de 2015. Qué rápido se va esto. Ya tres años este proyecto cumplirá próximamente. Y pues, este, díganos qué les parece, si tenemos auditorios i no, si tenemos que seguir invadiendo el espacio cibernético del Internet o no. Pues nos vemos con algo de Israel Vibration: Here is the healing. Acá sonando en el viaje sonidero. Ya se la saben, el número 117. Se ha acabado. Muchas gracias por. Muchas gracias por escucharnos y no cambiarle. r a i l Vibration Herb is the Healing. r a i l Vibration. La hierba es la sanación. r a i l Vibration. Herbis de Healing. Presente en el Herbis Festival. Próximamente 14 de febrero. Junto con Groundation, Easy Stars, All Stars. Montebon, r a s t r i l l o s Anti-Doping. m a t Professor, t o b v i b r a t i o n Y Horas, Y Horas Andy. Israel Vibrations. Brooks Radix b a n d En Guadalajara, México, Herbit Herbit Festival. Próximamente, 14 de febrero. Nos vemos.